Nos vamos al centro porteño porque allí hay organizaciones sociales movilizándose en este momento entre otras el Frente Popular Darío Santillán junto a trabajadores de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y otras organizaciones también Cristóbal Cervela ya nos está escuchando ¿Qué tal? Buenos días Cristóbal, aquí Maru y Diego ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por atendernos Cristóbal, contanos ¿Qué están llevando a la calle en esta jornada? No, en este momento estamos concentrando en la Ciudad de la Plata distintos movimientos populares que Construimos el sector de la economía popular con una demanda muy clara, concreta, que venimos llevando adelante desde el año pasado en un contexto donde la pobreza y las, y las políticas económicas del gobierno, eh, sobre todo en las barriadas populares, donde este sector construye cotidianamente, eh, golpea el doble, ¿no? Las políticas económicas, el ajuste, la transparencia de ingresos. Cristóbal. En, ese en ese sentido, tanto en diciembre tanto en diciembre del año pasado, una gran confluencia de distintos movimientos populares que construimos en el sector, hemos llevado adelante un cierre de año ¿no? en la 9 de julio con una jornada muy masiva, en la cual le dejamos muy claro al gobierno que debe atender al sector, que no puede ser que un sector que cada vez crece eh, gran, eh, en gran proporción, porque claramente... Eh, los niveles de desocupación, los niveles de inflación, genera, digamos, toda una exclusión de determinada parte de la sociedad que es la que generalmente integra a este sujeto, a este sector, y que no lo venimos teniendo, como, como el diálogo no lo, no lo venimos teniendo, no venimos teniendo respuestas concretas, y hay una composición entre las políticas económicas del gobierno y la falta de políticas sociales que se complementan y que la verdad hace que genere... ...este tipo de jornadas masivas de movilizaciones... ...que solamente eh, en, en el día de hoy se van a estar dando... ...en casi todas las provincias del país... ...pero con un, un epicentro tanto en la ciudad de Buenos Aires... ...como, como acá en la ciudad de La Plata... ...movilizando a la gobernación de la provincia. Cristóbal, ¿cómo ves el acercamiento de un sector... ...por lo menos de la CGT... ...a los movimientos populares en sus demandas? ¿Pensás que hay posibilidad de que se transversalice... ...un poco más el plan de lucha? Sí, el otro día llevamos adelante una asamblea donde anunciamos eh, con la presencia de varios actores gremiales, referentes y dirigentes sindicales que estuvieron presentes de distintos gremios de la CTA y de la CGT, eh, en donde se va expresando cada vez más una, una, una, una suerte de unidad que, que es necesaria digamos, para tanto los movimientos sociales que construimos este sector, como también para, para los gremios que están llevando adelante una agenda de calle, que están denunciando la política económica del gobierno, que es el común denominador que nos encuentra hoy sobre todo en la unidad en la acción, ¿no? con, con todos estos factores, que creemos que se tiene que seguir potenciando y que claramente eh, nos va a encontrar el 21 también de febrero eh, en las calles, en conjunto, llevando adelante una masiva eh, jornada ...en rechazo, digamos, al ajuste que plantea el gobierno de también. Eh Cristóbal, ¿la vigencia de la ley de emergencia social es lo que hoy sigue garantizando... ...una pacificación por abajo de los conflictos sociales? Nosotros logramos la aprobación de una ley de emergencia social... ...que sigue teniendo, digamos, una falta de implementación efectiva. A partir de incluso cambios que el gobierno plantea de cara a este año... ...vemos, digamos, muy, muy poco probable que el gobierno... Eh, atienda seriamente lo que implica esta ley de emergencia social para para lo que es el sector y y, y creemos que claramente tiene que haber digamos una un comportamiento serio y enmarcado incluso eh, en términos institucionales siendo una ley aprobada por distintos por la mayoría por todos los bloques digamos de, de, de aquel momento en el Congreso y que claramente no no llega hoy a, a tener la, la la implementación como correspondería. Entonces creemos que hay que sostener que, que, que el gobierno cumpla con la ley de emergencia social eh, hasta el 2019 inclusive, como, como, como fue aprobada en el marco normativo, y a la vez creemos que también es necesario que atienda seriamente en este contexto eh, la, la propuesta de declarar la emergencia alimentaria también en la Argentina, que también es uno de los ejes que en conjunto con organizaciones que vienen laburándolo eh, venimos también mencionándolo, venimos intentando plantear políticas eh, públicas de coordinación con, con, con el Ministerio, con, con el Gobierno pero que eso después no se efectiviza, por lo tanto es importante que, que atiendan digamos, el reclamo, que, que, que se vuelva a abrir una mesa de diálogo que hoy claramente no está presente y que vuelvan a, a, a existir digamos, la, la, la, las políticas sociales que que la ley de emergencia social eh, de alguna manera menciona eh, en el detalle de la ley. Cristóbal, mencionamos, y tal vez ya lo venimos repitiendo tantas veces que parece parte del panorama, ¿no? Emergencia social, emergencia alimentaria, y la pregunta es ¿cómo se contiene un modelo que produce cada vez más ajuste? ¿Existe, digamos, esa posibilidad de diálogo cuando se establece un diálogo con el gobierno? Lo que sucede es que eh, nosotros, eh, lo, lo que venimos planteando desde que Incluso aprobamos la ley de emergencia social, logramos que se apruebe, digamos. con eso no alcanza, digamos. ese es un primer paso, no creemos que con eso ya resolvimos eh, la situación de los sectores más postergados eh, eh, de la sociedad, al contrario, al contrario, lo que sucede es que ese primer paso que dimos después no, no, no fue digamos, complementado con, con una siguiente etapa en la cual pudimos profundizar eh, propuestas y proyectos para avanzar en términos digamos, de... De, de política pública o política social que por lo menos contenga la situación del sector. Claramente no, no lo contiene, claramente no lo contiene, claramente la decisión del gobierno es de gobernar para un determinado sector de la sociedad, cada vez está más clara, cada vez después de la reforma previsional aprobada en, en diciembre del año pasado con el costo que le implicó al gobierno, eh, este año creemos que va, se va a seguir profundizando ese, ese tipo de actitud de parte del gobierno. Sobre todo también con el sector en el que representamos nosotros. Entonces, claramente ahí eh, este modelo no cierra, incluso sin la estigmatización de tanto referentes sociales como gremiales, no cierra tan, tampoco sin la persecución política y, y no cierra tampoco con la represión que hemos sufrido. Eh, ya, digamos, eh, de más está eh, volver a, a, a comentarlo pero, y que es de público conocimiento en lo que fueron las últimas dos plazas congreso en diciembre. Eh, Entonces, eh, claramente así, evidentemente, el gobierno llega a un cuello de botella Y la verdad que, que hasta incluso se, se, se lee que eh, hay más improvisación que, que proyecto real, digamos, en términos de política económica. No vemos que haya una resolución un, o que se resuelva hacia un lado. En ese sentido también preocupa porque es ese combo entre, entre improvisación y políticas económicas, obviamente, definidas para, para un determinado sector de la sociedad y la falta y pendiente respuesta de parte del gobierno en términos de políticas sociales, ese combo que perjudica, sobre todo, y golpea, digamos, de doble manera las barreras populares. Entonces, sí. vemos que así, evidentemente, no vamos a un buen puerto. Cristóbal, otra de las banderas de la Alianza Cambiemos fue la lucha contra el narcotráfico y quería preguntarte cómo se traduce eso en los barrios, la aplicación de esa lucha que el gobierno anuncia. Contra, perdón, no te escuché. Contra. La lucha contra el narcotráfico como una de las banderas de Cambiemos y quería preguntarte por la traducción que se ve justamente de esta bandera en los barrios. Sí, nosotros hay eh, diferentes movimientos sociales que elaboramos sobre todo en las barriadas más, más eh, eh, donde la descomposición del tejido social se ha agravado mucho más vemos que no haya ningún tipo de política en contra digamos, de sacar la droga de los pibes. Eh, al contrario, está incluso eh, dinamitando todo, todo, todo un tejido social en el cual los pibes, las pibas, sobre todo los jóvenes, llegan cada vez mucho más fácil a la, a la adicción, a la droga, y claramente ahí no hay una política de contención. Salvo las organizaciones que llevamos adelante determinados programas eh, conquistados eh, que, que, los, que los traducimos en, en contención y, y, y en distintos espacios para poder, digamos, sacar a los pibes de la droga, pero que claramente no alcanza, que claramente no alcanza entonces es un poco contradictorio, digamos, escuchar al gobierno hablar de tanto como la campaña de pobreza cero como de la lucha contra el narcotráfico, cuando en el terreno eh, concretamente está sucediendo todo lo contrario. Gracias Cristóbal por este contacto, saludos. Gracias Cristóbal Cervera del Frente Popular, Darío Santillán, marchando en La Plata, también delegaciones que están aquí en la capital, en el obelisco, una concentración que está empezando en momentos nada más para marchar al Ministerio de Modernización, porque confluyen las organizaciones sociales, también con un paro de ATE a nivel nacional y con muchas acciones en distintas provincias. ¿no? Efectivamente, sí, los trabajadores del Estado nucleados en ATE nacional, digamos, tenemos que señalar esta particularidad en el marco del trabajo de los trabajadores estatales que nucleados en ATE nacional, van a paro nacional en el día de hoy. La semana que viene, como venimos anticipando, también el próximo 21 habrá una gran movilización convocada en este caso por el líder de camioneros, Hugo Moyano.